Riachuelo 100.9 El Enfoque Un programa donde la cultura sos vos Somos nosotras y es el otro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 cantierno chimá que se apote caché no no va a cachar entre nosotros no somos los enemigos trato mal con la yuta con los gobiernos que reprimen que ajustan con las clases dominantes o sea con la gente que quiera ahogar el hip hop la arte la cultura los barrios con esa gente trato mal esa gente es mi enemiga y entre iguales de la mejor algo que me motive a salir adelante pensar que la energía FM Riachuelo la 100.9 100. Antes de colgar los guantes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 Chani Yanekine, que está aquí haciendo honores y, como siempre, la mejor co-keeper que puedo tener. ¡Holi! Buenas tardes. Y del otro lado del vidrio, nuestro querido JR, que está engripado con está en su propia...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 ni una de ellas, ni yo Puede andar sin decir Sin nombrar al dolor Que nos trajo aquí Somos las que no están Las que van a venir Las que no olvidarán Las que quieren seguir jo les soy mi cantar, ella canta en mi cantaron banderas, las que sembraron sus voces llenas de amores rectas, tercas, valientes, feroces, siempre rompiendo barreras, siempre empujando horizonte, nuestra más clara conciencia, no olvidaremos sus nombres. Es memoria y eh. Busca la libertad de soñar, de vivir. Pueblo Salud por FM Reacto No te enfermes cabal Vení a cenar a nuestra olla popular gratis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 De lo pro corazón en la noche cinco encendiendo suica para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Mire, el pasado sabrá que...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 També no del Yo me oculto tras la montaña Y encuentro un campo lleno de cana No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vaya Que tú te vaya Dona sangre Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día No esperes que te lo pidan Siempre se necesita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 al corazón al dolor y el amor cual explosión canta continuamos con al gran pueblo salud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 Y acá prontito estamos por compartirle el, el audio de lo que fue la entrevista a Lito Obrelo, el Secretario de Derechos Humanos de UTEP, nuestro Coordinador Nacional del Movimiento Los Pibes. Eh, quien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 siempre sonriente y con esa mirada tan clara, tan llena de luz que iluminaba Así que J si, te, si estás de acuerdo vamos a escuchar entonces como hablaban de Norita Lito, Sofía y Teo teoCántas veces me matan cuántas veces me morí.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 Por eso hoy la queremos homenajear a Norita, estamos acá con la compañera Sofi también y le damos la bienvenida también a este a esta entrevista al compañero Lito Orellano, secretario de Derechos Humanos de la Utopa, Lito. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, acá haciéndole un humilde homenaje a Nora Cortiñas, ¿no? Eh, tan tan importante como figura de la militancia de nuestro pueblo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 es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad, cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la enfermedad de adentro. Apagar la tele, prende la radio de tu barrio. 1.9. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Vale más perder un minuto, que perder la vida en un segundo. Nuestro amor se nos contagió de ese virus maligno que la profundo aquel cariño que existió una vez se encuentra en